qué efectos tiene en la provincia. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiografica893. agosto del año 2018 se grabó, en 2019, se grabó en Buenos Aires eh, un gran encuentro entre Los Ángeles Azules y distintos artistas argentinos. En este caso, desde Arequitos, Soledad, desde Itzapalapa para todo el mundo y desde Buenos Aires al mundo, Los Ángeles Azules. Bona nit Felicitaciones compañeros, bienvenidos a La Gráfica, ojalá se sientan bien y transmitan lo mejor del Teatro Argentino a través de la radio. Un fuerte abrazo Gabriel Fernández. <risa> Ulises Bueno acompaña también a Los Ángeles un poquito de música del cordobés que se olvidó de mí. Callen, callen, callen, callen, no me martiricen más, que ya no soporto más mi vida. Callen, callen, callen, callen, no se burlen de mi dolor, con ella conocí el amor y me A cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedes ir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos están Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos se extrañan y secos están De tanto llorar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 1252 del mediodía. Qué linda la música de este cierre. Rocko de cumbiam para el lunes. Así, es. y ahora nos vamos con el Polaco también ahí en esa colaboración que hizo con Los Ángeles Azules haciendo Te necesito. Estamos de nuevo aquí, solo estoy yo. Nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a sumar para que los entremos en un Paraíso de amor No me digas Nada mujer Que no hacen falta palabras de amor Te veo preocupada Lo sé, porque también Yo lo estoy Y acércate que ahora yo Quitaré lo que luce en tu cuerpo Y te lo besaré Esa pasión que anoche soñé Y me dices Te he extrañado mucho aquí Porque ya Y solo tú y yo Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a sumar para que los dos entremos en un paraíso de amor No me digas nada, mujer Que no hacen falta palabras de amor Te veo preocupada, lo sé Porque también solo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo La pasión que anoche soñé Y me dices Te he extrañado mucho aquí Porque ya no soy la misma Desde aquel día Llegan los mensajes aquí a la gráfica. Así es, qué manera de arrancar este lunes, qué grandes con el Radio Teatro y Los Ángeles de Frutilla de Postre. Eh, saludos y felicitaciones por el gran programa que están haciendo Nadia, un saludo grande para ella también. Gracias a todos los que nos escuchan, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Ha estado Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción. Eh, no tenemos a Nicomogia todavía, pero ya, tranquilo, ya va a en el momento nuevamente. Eh, vamos a estar en esta semana este, En estos días también con Claudio Orellano nuevamente Leila Vitar, un gusto Un placer, hasta mañana Mi nombre es Lautaro Fernández Selem Nos encontraremos mañana a las 10 nuevamente Aquí en Desde el Barrio Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo de Dejalo fuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Los Ángeles Azules arriba, venga! Hey. Los Ángeles De la Argentina Para el Nudo FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Noticias Política Lázarovas podría alcanzar la prisión domiciliaria en los próximos días Casación dispuso a otorgarle el arresto domiciliario en la causa conocida como el entrevero, por supuesto lavado de dinero en la compraventa de un campo. Ante esto, el Tribunal Oral Federal 4 deberá decidir si concede el arresto domiciliario a Báez con tobillera electrónica por otra causa, como pidió su defensa, pero sin pago de fianza. Sociedad. El legislador Abrevalla sostuvo que hay que ajustar la normativa de las habilitaciones en Cava. En declaraciones a Telam Radio, el legislador porteño del Sergio Abrevaya